Tanto como vivo. Y creen que yo estoy contento, tanto para disipar sufrimiento que tengo por las mujeres. Que se fueron y me dejaron como nube que deja el viento, Dios mío señor qué sufrimiento. Me está matando este guayabo, vivo pervertido en el trago, yo me acabé güey por completo. Primero se fue Doralba, de después se me fue Toñita, después se me fue Beatriz Morenita, que la quise con el alma. Y mi padre, San Juan Bautista, a ella tendrá que castigarla. Yo que la quise con el alma, me abandonó la muy maldita. Y por mucho que sea bonita, nunca en la vida irá a buscarla. En asuntos de mujeres No tengo la suerte buena Si alguna llega y me quiere Más tarde se va y me deja Lo mismo que Beatriz le. Fue a su pueblo rabiosa Yo no niego que fue tan buena Pero también fue caprichosa Y sobre todo muy celosa Que eso es lo que ella la condena